Le damos la bienvenida a Pedro Garay y su columna de deporte. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buenos días, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, arrancando octubre. Sí, esos sí, días de regreso a este, Hoy vamos a hablar de un, de un hecho que, bueno, de hecho, tuvo lugar eh, en este en estos primeras jornadas de, de octubre eh, y relacionado a un, a un país vecino Eh, los estuve escuchando, aparecieron las menciones obligadas a eh, las elecciones en Brasil y bueno, de eso vamos a hablar, no no porque nos faltan temas, no el campeonato está eh, a, al rojo vivo eh, y, y esto no es una, una mención casual porque también hubo elecciones en Independiente un tema del cual hablamos hace poco y que vamos a rozar en, en la columna de hoy además están disputando los Juegos Suramericanos en este momento Ya vamos a hablar de ello probablemente dentro de dos semanas para repasar un poco la actuación argentina, presente y futuro del deporte argentino. Pero eh, quería hablar de las elecciones en Brasil porque, en definitiva, hay una tendencia, de la cual ya hemos hablado un poco en algunas columnas, que eh, se empieza a consolidar ¿no? en, en, en América Latina eh, y que tiene que ver, por supuesto, con las sociedades anónimas eh, deportivas. A ver, ¿cómo, ¿cómo cómo es eso? Bueno, digamos, vamos a empezar eh, por lo obvio. Ayer, por supuesto, que en eh, primera vuelta Lula se llevó la victoria. Algo que parecería positivo en, en, en el sentido de lo que, uno, ¿no? lo, lo que uno pretende, lo que uno define para el deporte, que es la permanencia de este modelo deportivo en, en la región. Pero hay que decir que en realidad, en este sentido, no Entonces, Bolsonaro ya ganó. Eh, ¿Les habrá llamado la atención o no? Eh, que durante la campaña Bolsonaro no solo vistió la camiseta de la Selección eh, de Brasil, incluso hasta a votar con la camiseta de la, de la Selección de Brasil, eh, bueno, además se había sacado, no había aparecido en la, en la Copa América, todos se acuerdan de, de esas cuestiones, eh, además recibió durante su campaña el apoyo de varios deportistas clave, eh, incluido Neymar, ¿no? que fue tratado por el el ex, eh jugador de la selección brasileña Nilio Pernambucano de desclasado no para apoyar a proponer <ríe> la candidatura eh, de Bolsonaro. Esto digamos, son curiosidades de campaña más que nada, no debates, no se, se reproducen este tipo de memes de eh, por esto digo era grande, no ese tipo de cuestiones. Me interesa tanto quien lo apoya quien no lo apoya, sino quien lo apoyó <ríe> en su última gestión presidencial Eh, a Bolsonaro para justamente eh, pasar la ley eh, que convirtió que permitió la llegada de las sociedades anónimas deportivas a Brasil hace dos años eh, el nombre es Romario seguramente el que sabe de fútbol lo conoce, es uno de los mejores delanteros de la historia con más de mil goles en su carrera Romario comenzó su, su carrera política como eh, digamos, después del fútbol, ¿no? Comenzó su carrera política como un senador eh, socialista. Bueno, se fue corriendo y ahora acaba de ser elegido, por ejemplo, como senador eh, de Río de Janeiro eh, bajo el partido de, de Bolsonaro. Y antes eh, fue crucial para impulsar la, la aprobación de la ley que hoy en Brasil ya permite ¿no? que que las eh, que distintas empresas inviertan eh, en el fútbol. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo que se intentó en Argentina en dos oportunidades eh, en su historia. La primera, eh, con Mauricio Macri como presidente de Boca, en ese momento principios de siglo, eh, una iniciativa que, eh, si bien se llegó a tratar, no se llegó a votar, bueno, perdió eh, estrepitosamente contra... Eh, la resistencia de, de los clubes comandados en ese momento por Julio Rondona. Julio Rondona eh, hay que decir más allá de eh, sus eh, problemas ¿no? en, en términos de corrupción y, y, y el manejo que hacía caprichoso incluso eh, de la liga profesional, al lado de los dirigentes que, que tenemos hoy en el fútbol argentino, parecía ser una especie de, casi de prosa por la forma en que defendió ¿no? ciertas instituciones ligadas al fútbol esto que digo es ultra polémico entonces eh, pero bueno viéndolo viendo las, las ofensivas que hubo y que hay todavía dentro de, del fútbol argentino se necesitaría un Grondona para para mantener por ejemplo la línea clásica no eh, con, con, con fuerza porque va perdiendo fuerza y ahora vamos a hablar también de de por qué va perdiendo fuerza a ese apoyo ¿no? a los clubes como eh, asociaciones eh, civiles eh, bueno macri como decía no intentó en, en, a principios de siglo pasar eh, este proyecto de sociedades animaless deportivas y después por supuesto cuando llegó a la presidencia volvió a intentar lo mismo eh, esta vez eh, no, también hubo resistencia de los clubes no, no quedó, quedó diluido antes de tratarse eh, había otros problemas y bueno eh, los otros problemas se terminaron llevando Eh, la posibilidad de que los clubes argentinos permitieran la inversión privada, algo que de todas maneras estuvo permitido o está permitido en, en una especie de gris legal. Los clubes no pueden dejar de ser eh, de los socios, pero sí, bueno, ante ciertas figuras no financieras, ¿no? Le, le, el concurso acreedor, este tipo de cosas, pueden ser intervenidos y gerenciados, que por ejemplo lo que le pasó, todos recuerdan también a mandillo de Corrientes en su momento, que quebró ¿no? y fue eh, revivido bajo otra forma, eh, bajo otro nombre. Eh, toda esta historia, eh, para decir que en realidad esto no es historia, ¿no? el independiente acaba de ganar eh, como presidente sí. con más del 70% de los votos Fabián Doman, el conductor televisivo, una personalidad que cualquier hincha independiente con el que charla les va a decir... ...nunca lo veía en la cancha... ...un tipo de afuera... ...de independiente... ...de afuera del fútbol... ...de otro ámbito... ...que eh, gracias al descalabro... ¿no? ...institucional que atraviesa independiente... ...en este ciclo... ...en este ciclo de, de conducido por los Moyano... ...pero también desde el principio de los 2000... Eh, ...con muy pocos títulos... ...con equipos... Eh, ...crecientemente mediocres... Eh, ...y con una pérdida de, de la jerarquía... ...que ha tenido históricamente independiente... Eh, sin lugar a dudas el, el tercer grande del país en cuanto a títulos al menos y en cuanto a títulos diría que quizás sí segundo este bueno, a partir de eso eh, eh, se, digamos un, un outsider de, de la política del rojo consigue el triunfo, y es algo con lo que se puede trazar, ¿no? Paralelismos con, con, con la política en Argentina, en América Latina esta aparición de outsiders eh, que denuncian un sistema ¿no? como ellos como los impolutos que vienen de afuera a hacer nuevas formas de política y el resto como es esa especie de casta política e inquitada en, en el poder y denuncian ciertas cuestiones que en realidad eh, son las que ellos eh, intentan implementar es decir eh, denuncian que los clubes funcionan mal por ser entidades eh, asociaciones civiles no esta idea de necesitamos dinero de afuera Eh, porque si no no se puede competir con el mercado internacional, porque si no no se puede competir con Brasil que ya pasó eh, las leyes de sociedades anónimas deportivas todos vemos el impacto que ha tenido eso a nivel Copa Libertadores eh, denuncian todo eso sin digamos eh, sin explicitar que en realidad lo que está ocurriendo eh, más allá de lo, de, los, de las malas decisiones diligenciales en el fútbol argentino es justamente producto de una avanzada Eh, digamos, neoliberal que, que ha acontecido en el país durante los últimos 40 años y que ha vaciado esos clubes los ha, eh, eh, no les ha permitido crisis tras crisis eh, económica, no les ha permitido seguir compitiendo, blindarse y eh, los ha convertido en meros eh, clubes exportadores de talento hoy ¿no? cualquier jugador más o menos bueno o incluso los mediocres se van y Argentina es la liga argentina es una mera liga exportadora, eh, lo cual también no nos permite trazar ciertos paralelismos con la, con la economía del país. Así que, eh, digamos, no es difícil trazar eh, entre este Bolsonaro que pareciera que, que se está yendo de la presidencia de Brasil y el presente de las sociedades anónimas deportivas en, en Argentina una línea, digamos, bastante directa para lo que parecería ser una nueva ofensiva regional Eh, eh, eh, por impulsar la privatización del fútbol. Para esto, digamos, eh, hay que tener en cuenta lo que dijo hace semanas nomás Mauricio Macri, que hoy es el presidente del, eh, del FIFA Caos, y una organización así medio inventada que tiene la FIFA, que, que le permite viajar por el mundo ¿no? como vendiendo ciertas ideas de la FIFA hace pocas semanas nomás el expresidente dijo justamente que los clubes argentinos y de la región tienen que convertir su modelo económico eh, al, a las sociedades anónimas Digo, esto parece eh, una expresión de deseo y, y podría serlo y nada más no hay es cierto una rica tradición en, en Argentina de asociaciones civiles en los clubes ...y no van, digamos, no van a deponer su resistencia tan fácil... ...pero eh, como ocurriera en los 90... ...vuelven a dar vuelta a algunos de estos discursos... no ...que es no estar lo público... ...y entonces eh, con, con esta idea de que lo público no funciona... ...y no se analiza porque no funciona lo público... ...no se analiza eh, todo el panorama eh, económico... ...que está justamente vaciando lo público... Eh, bueno entonces tiene que venir lo privado a curar lo público no y aparece estas famosas palabras de eh, para tener mejor transparencia para tener mejor gobernanza que son por supuesto palabras vacías porque uno nunca ha visto en la historia de la humanidad empresas privadas que sean que se caractericen por su transparencia justamente no pero bueno eso es para, para otro debate Sí, esta esta idea de si el fútbol es un negocio, necesitamos empresarios que lo lo sepan eh, conducir, que sean eficientes y bla, bla. eh Sí, recuerda, hace, recuerda mucho a fines de los 80, principios de los 90. Sí, sí, exactamente. ¿no? Tipo, eh, empiezan a resonar de nuevo, ¿no? es como todo un, un viento de, de, de época que hay, ¿no? En un montón de aspectos y recursos vuelven a aparecer eh, y bueno ¿qué, qué va a pasar digo o sea no, no, yo creo que no es una, un peligro inminente eh, la ciudad la de las sedes anónimas del deporte pero hay que ver qué pasa en las elecciones argentinas hay que ver eh, por ejemplo qué pasa con doman el independiente no este, la llegada de doma independiente es curioso 70% de los votos para un tipo completamente ajeno al fútbol un conductor de televisión Eh, recordemos que el último conductor de televisión que dirigió un club marcelo tinelli también tenía algunas ideas similares más de manejar a los clubes como empresas y demás en fin empiezan a dar vuelta estas ideas hace rato están dando vueltas pero que empiezan a consolidar en hechos concretos bueno hay que estar atentos no hay que estar atentos sobre todo no uno que está a favor de cierto modelo deportivo bueno no dejar que en su club no ese tipo de ideas se empiece a cobrar como eh, sustento ¿no? Pedro, como siempre te agradecemos la comunicación y otra la otra mirada del deporte que ha estado de este o aquel partido Bueno, un placer por favor, un abrazo